Nos vamos a Junín. Eh, está conectado Facundo Corborán. ¿Está en Junín todavía? Sí, mañana viaja a España. Muy bien. Facundo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola, Fabián. ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, querido. ¿Vos? Bien, muy bien, muy bien. Ya, o sea, ansioso, bastante ansioso. Ahí, ahí, ¿Es cierto? ¿Te vas mañana para España? Así es. Ya mañana eh, parto rumbo, rumbo a España, Madrid. Y, imagino que todo este tiempo, no solamente estos días que cada vez... Este, se acorta más el tiempo estuviste ¿no? con, con esa ansiedad de saber cuál iba a ser tu futuro ¿no? porque ya se rumoreaba se, se intuía, se, se podía llegar a ver que, que vos no ibas a continuar en la Liga Nacional Sí, sin duda eh, mucha ansiedad, muchos nervios realmente quería dar este paso y bueno eh, no tenía la cabeza tranquila hasta, hasta ayer, más que nada que se oficializó todo formalmente Así que eh, ahora ya estoy mucho más tranquilo Y, y estoy pudiendo disfrutar de, de esta noticia, de este nuevo salto Que, que nada, se me presenta En este momento tan lindo en mi carrera bueno, ¿y con, ¿Con qué expectativas vas? ¿Cómo, eh, ¿Qué sabés de, de dónde vas a jugar? Eh, ¿Qué conoces? Bueno, con, voy con las expectativas De seguir mejorando de, de seguir desarrollando mi juego Y, y mejorando eh, Todo lo que sea necesario Para poder jugar en en el nivel que me toque ahora voy a ir al club Canoe que está en Madrid donde sé que, que le da mucha participación y hay jugadores jóvenes donde también eh, se entrena extra turno y eso a mí me encantó y, y bueno eh, estoy muy contento porque es lo que estoy buscando eh, tener participación eh, minutos dentro de la cancha y además tener también el, el tiempo extra para poder seguir mejorando aspectos individuales, así que era un poco lo que estaba buscando y, y se me dio allá también, eh, bueno, en España, así que estoy muy contento de dar, de dar un salto. A ver, vas a un club, el Canoe ¿eh? que, sí. que bueno fue un, un lugar donde pasaron varios argentinos, entre ellos Lucas Victoriano, una vez que fue cedido, este, sí. cuando había ido a jugar al básquetbol español, y que todos hablan como que es un club que, que, que está dispuesto siempre a y que, que tiene esa filosofía ¿no? de desarrollar jóvenes jugadores eso me imagino que también eh, te pone a vos muy contento ¿no? sí, obvio, obvio, porque sé que que ahí me van a dar el tiempo que necesito para poder adaptarme al, al juego de ellos, eh, a todo, toda la exigencia intelectual que, que ellos por ahí eh, tienen eh, así que sí creo que que es el lugar indicado y bueno, junto al al Real Betis y mi representante decidimos que ese era el lugar indicado para que me cedan. Así que bueno, eh, gracias a Dios que se cerró todo correctamente y hubo un acuerdo de ambos lados. Y bueno, eh, hoy se puede decir que el primer año voy a jugar para el Real Canova y ojalá todo vaya bien y, y el segundo año ya estaría eh, formando parte del equipo ACB de, del Real Betis. ¿Firmaste un contrato de dos años con el Betis? Sería dos años con opción A3. Eh, opción del, del club, digamos Claro, y en este caso decides cederte la leva oro para que vayas tomando ritmo ritmo de competencia ritmo de seguir creciendo, ¿no? Sí, además, viste, eh, el adaptarte de lejos de casa, todo lo que eso conlleva no es fácil y bueno yo también quería ir a un lugar donde pueda tener minutos, donde pueda seguir desarrollándome y que esté tranquilo también de, en todos los demás aspectos Bueno, qué balance haces de tu paso por Bahía Vázquez, donde ¿no? tuviste distintos momentos, distintas participaciones estelares, en algunos casos, eh, ¿te vas como querías de Bahía Básquet. Sí, yo creo que sí, eh, estoy muy conforme por, por cómo estuve eh, todos esos años en Bahía, creo que fui de menor a mayor, y, y bueno, eh, siempre con el rol que me fueron dando, creo que fui cumpliéndolo, y este último año siento que di un gran paso eh, en todo mi juego y, y lo disfruté muchísimo lo aproveché eh, así que bueno, creo que sí, terminé con una buena temporada logrando objetivos eh, grupales e individuales eh, así que se podría decir que mi paso fue muy bueno eh, crecí muchísimo sin dudas, me fui de junín con 16 años y Y a los 20 ya creo que eh, me sentí un, un jugador muy formado, muy diferente a lo que era a los 16 años. Y, y esto es gracias a, a todo el trabajo que se hace dentro de, de Bahía Vázquez, que, que sin duda que es de excelencia. Llegaste a hablar con Leandro Bolmaro por citar un nombre ¿no? de los jugadores que se fueron, ¿no? que también decidieron pegar el salto a Europa y empezar tal vez de cero en un lugar como en este caso Leandro en Barcelona B. Sí, él estuvo hablando con él. Bueno, cuando estuvimos compartiendo algunas prácticas de la selección eh, de la mayor a Bahía, y me contaba que sí, que él está muy contento y no se arrepiente de haber seguido, que allá uno mejora muchísimo, eh, ves cosas que, que por ahí acá en Argentina eh, no se ven y, y lo que te decía, que allá también hay mucho tiempo. Eh, en la semana para, para poder trabajar individualmente y, y no solo es partido sino que también, bueno, uno tiene tiempo para seguir mejorando eh, aspectos individuales eh, detalles del de juego de cada uno eh, y no solo todo eh, de equipo, digamos así que hay tiempo para todo y eso a mí también me convenció porque llegás a, al día de partido que se juega viernes o domingo llegás eh, con toda una semana de entrenamiento eh, en, en el lomo, digamos Última pregunta de mi parte, ¿cómo, ¿cómo te quedaron las sensaciones ¿no? después de este sudamericano donde Argentina no puede vengarse ¿no? de Brasil? Eh, y además en una actuación rara, ¿no? porque no estuviste muy cómodo tampoco ¿no? eh, en Tunja, Colombia. Sí, bueno, creo que fue un torneo eh, complicado eh, en todos los aspectos. Bueno, yo llegué ya con problemas... Eh, de, de salud, digamos, eh, de la panza y me perdí el primer partido el segundo partido lo jugué eh, como pude realmente no, nos, no, no me sentí nunca bien nunca sano con respecto al tema de salud y después creo que no pudimos eh, como equipo lograr una química en tan poco tiempo de entrenamiento que tuvimos eh, nos costó mucho adaptarnos a la altura también realmente de 2.800 metros yo nunca había jugado a una altura tan alta y, y bueno, siento que nos nos costó adaptarnos llegamos un domingo y el lunes ya jugamos y, y nada, ahí realmente sentimos lo que era jugar a la altura eh, así que creo que fue un poco de todo que, que no pude lograr sentirme cómodo dentro de la cancha también un poco todo el tema de mi futuro me tenía eh, la cabeza un poco dando vueltas y siento que no pude estar al 100% eh, metido eh, mentalmente con el equipo y eso es un poco autocrítica que hago eh, para la próxima tratar de buscar la vuelta de que no pase eh, así que creo que fue un poco eh, de todo pero realmente yo sé que estoy tranquilo porque sé que, que puedo dar mucho más me conozco y, y sé que que nada eh, mi rendimiento no fue bueno así que hago autocrítica pero sé que que puedo dar mucho más y, y por eso estoy muy tranquilo. Estamos hablando con Facundo Corbalán, él está en Junín ahora, este, bueno, le arrancó jugando ahí, eh, pasó por, por estudiantes Bahía Básquet y ahora se va a, a jugar al básquetbol, al básquetbol español. ¿Qué pensabas en ese momento, Facu? Este, a ver, que, que, que, más allá de, del viaje y eso, ¿qué cosas te pasaban por la cabeza que...? Que, que no te dejaban por ahí tener ciento por ciento la cabeza en, en el torneo. Y primero, más que nada, no sabía realmente si estaba todo cerrado con, bueno, eh, afuera, porque la realidad es que por las redes argentinas Argentina, ya había salido todo más que nada oficial, pero bueno, eh, no era así, y eso todavía me generó más ansiedad, más expectativas, y bueno, yo quería estar Tratar de estar tranquilo y, y bueno, todo eso me generó otra vez eh, nervios y, y bueno, me costó manejarlos. Eh, después también muchos temas eh, con respecto todo lo que conlleva el desarrollo de, de casa. No es lo mismo irse de Junín a Bahía que de Junín a España, sabiendo que cómo está todo el tema del país, lo difícil que serían que me puedan ir a visitar, eh, todo, todos los aspectos sentimentales, más que nada, y creo que, bueno, eh, me tenían un poco preocupado, y, y ahora ya creo que estoy mucho más relajado, estoy con muchas ganas de irme y, y de afrontar nuevos desafíos, así que, nada, eh, contento, contento. ¿Y, ¿Y vos qué hacías? ¿Te apoyabas en quién? ¿En ¿Tu familia? Eh, ¿Recurriste a la ayuda...? de algún psicólogo, nada, hablás, eh, ustedes son familia basquetbolera todos, así que, este nada, capaz que hablaba permanentemente con, con la familia, ¿no? Sí, sí, eh, con ellas eh, hablé, pero bueno, también estuve eh, descompuesto, tratando de recuperarme, casi que no comí esos días, como que me afectó en todos los sentidos, y como te digo, el tema de la altura a mí me pegó fuerte, eh, y, y no pude nunca sentirme cómodo tampoco dentro de la cancha, eh. así que bueno, nada, intenté de, de dar lo mejor de mí, y, y creo que hubo momentos por partidos que pude hacerlo, pero no con la continuidad que por ahí eh, estoy acostumbrado, que siento claro. que estoy acostumbrado. Bueno, Facu, nada. Este, lo, lo, lo mejor para lo que viene. ¿eh? Te vamos a estar molestando en España, seguramente. Tu, tu representante, ¿cuál es? Igor Crespo. Igor, sí, Igor no Crespo. Ah, está bien, está bien. Este, te vamos a estar molestando, ¿eh? este, para lo que viene. Sí, ojalá claro. que puedas, este, tener una, una buena estadía eh, y, y, bueno seguir mejorando y, y, y seguir este, progresando como basquetbolista hay otra cosita que me olvidaba vas como con pasaporte este, italiano, ¿no? claro, exacto, pasaporte italiano salió hace unos meses ya lo no tengo mis manos, así que bueno es una, una ayuda y una tranquilidad también, sí, ¿sí? para poder muy, estar allá muy importante, sí, muy importante sí, Facto, sí, sí. lo mejor, che, lo mejor es lo que viene Favi, eh. Favi. te agradezco mucho por el llamado Y, y bueno por estar siempre sabes que que es el principio que siempre estuviste bancando dale saludo grande a la familia dale les mando a todos gracias Fabi chau chau bueno Facundo chau. Corbalán eh que bueno ya en breve parte este y siendo muy sincero eh sí fotocrítico con todo por qué Nosotros nos preguntábamos, y cuando mirábamos las planillas, sobre todo, en 3x3, en uno contra uno... no bueno, yo se lo pregunté a Lift, incluso... Claro, vos se lo preguntaste a Diego, el tema de, del... ¿Por qué? Era un jugador, digamos, importante dentro de lo que es un jugador importante dentro de lo que es esa camada, eh, y había tenido un rendimiento por debajo, inclusive con minutos, porque eh, jugaba 20, 20 y pico de minutos, pero el rendimiento había, sido, había estado quizás por debajo de lo que él puede dar o habitualmente puede dar. Bueno, mirá, acá este, tenemos... Algunas de las explicaciones, eh dicho justamente por el propio jugador. Sí, físicas y deportivas, ¿no? Que no estaba cómodo. Sí, que no estaba cómodo, que tenía la cabeza en otro lado también. Este, y el tema, el tema de la, del estómago, es, es eso que lo dejó fuera del primer partido, no es casual. La altura también no es casual. Le pegó tan, mal. Tendría, tiene que ver con este momento que estaba... Eh, este momento que estaba pasando ¿no? y, y justo la garra en, en el torneo. ¿no? Sí, además se extendió muchísimo esta novela ¿no? de Facundo, porque ya cuando queda eliminado Bahía Vázquez ¿no? de la Liga Nacional... Sí, sabía que no iba a jugar más en Bahía, pero no, pero no, no se cerraba nunca. No se cerraba nunca. Bueno, Facundo Corbalán, nota que podés escuchar, leer este, después en uno contra uno web.com, así que nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos en este programa, esto que es...